Al sino de s e comienza nuestra para allá del día de hoy, en este Shabbat Shubbat. Presta oído, cielos, y voy a hablar, y que escuche la tierra los dichos de mi boca. Goteará cual lluvia mi enseñanza, fluirá cual rocío mi dicho, cual l l u v i a sobre el césped y cual lluvia sobre la hierba. Cuando el nombre de Adonai yo invoque, rendí grandeza para nuestro Elohim. Amados, con estas bellas y muy escogidas palabras se inicia el a p a s a c e de hoy. s h a b a t s h a b a t Un s h a b a t de retorno, lo que significa la esencia de este hermoso cántico desde Shia, donde Moshe. t Antepone al pueblo de Israel todos los acontecimientos de su futuro. Comienza desde la creación del mundo, de los pueblos y de Israel, finalizando con los días de m a s í a c cuando dice: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 e s t e para allá consiste en un solo capítulo, capítulo 32, y contiene 52 versículos. Algunos dicen que, algunos dicen que un versículo por cada para allá durante el año. Significa dar o dar. Prestar oído, así que hoy vamos a estar prestando oído para que pueda concentrarse en, en los dichos de mi boca, como dijo m o i s é s En la primera parte de esta p a s t a l l encontramos entonces el canto La Shia de m o i s é s Y concluye con los últimos cinco versículos cuando el Eterno manda a Mosés i a subir al monte Nebo y ver de lejos la tierra prometida antes de morir. La primera parte de la canción, versículos 1 a 6, Mosés i dice, Convoca al cielo y a la tierra para que atestigüe que le a d v i e r t e al pueblo y al rey que observen y guarden la Torah. Al inicio de la canción, Moses ordena al cielo y a la tierra diciéndole p Está oído hasta que termine mi Shia, mi canción. Dicen nuestros sabios de bendita memoria que los cielos comenzaron a temblar. Hubo una gran conmoción allá en los cielos, en los mundos superiores. Ante el hecho de que un, un ser humano, un hombre, se atrevió a, a ordenar el silencio al universo. e l m i r a s e de Asino, nos cuenta que se escuchó una gran voz del cielo que decía, Moshe, Moshe, ¿Por qué tanto revuelo? ¿Por qué tanto alboroto? Y dijo Moisés: Así ordeno al cielo y a la tierra que voy a invocar el nombre de Hashem. Por tanto, hagan honor a nuestro Elohim. Ante eso, el cielo y la tierra hicieron silencio. Y permanecieron así, en silencio, hasta que Mosé concluyó con la canción profética. Todo esta canción tiene una profecía. Y también en Mirá dice, que afortunado es el ser humano, es el hombre, por ese don que Adonai les dio. Y tener dominio sobre la naturaleza. ¿Sí? Sí, dominio sobre la, la naturaleza. Podemos ver、eh, grandes serikín, grandes、eh, justos que pudieron revertir las leyes de la naturaleza. Por ejemplo, podemos ver en la t o r á h a j o s u a Josué hizo que la noche fuera de día. Eso está documentado en la palabra. Cuando luchó contra los reyes emoitas, r que de hoy ordenó al sol que se detuviera y de e s e obedeció. Hoy por hoy creo que los científicos han dicho que hay un espacio, que hubo una, un tiempo, se estuvo allí. El profeta Elihu e l a s hizo que la época de la lluvia se convirtiera en verano. Él dijo, vive Adonai, el o í n d o de Israel, En cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Amén. Amén. Luego vino Masequía para castigar a los judíos por practicar la idolatría. También vemos al profeta Samuel. Hizo que el verano se volviera invierno. Cuando el pueblo le pidió a Samuel, le pidió que c r e r í a un rey, Samuel, el profeta, se puso furioso. Para demostrar que habían pecado, a pedirle un rey, pidió a Hashem que trajera una tormenta. Durante la temporada de cosecha, que es generalmente seca, en verano, está escrito y dice la Torah. Y Samuel clamó a Adonai, y Adonai dio truenos y lluvia en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Adonai y de Samuel. El profeta Mosé convirtió el mar en tierra seca cuando los v e n e n o de Israel comenzaron cruzar el, el mar rojo. El profeta Eliseo el el convirtió tierra seca en torrente de agua. Aquí la cosa puede creer. Esto ocurrió cuando... Los reyes de Yoram y j e h o s a f a t se vieron a luchar contra Moab. Al cruzar el inmenso desierto, casi murieron de sed. Eliseo profetizó que a lo l a i g o de la a el desierto de agua, cumpliendo con su palabra, La lluvia cayó sobre Edom a la mañana siguiente, y desde allí el agua fluyó por el desierto. Ahora bien, el t e r r o prometió a su pueblo, dice la t o r á se inclinan vuestros oídos para escuchar las palabras de la t o r á Todos, eventualmente se silenciará y escucharán vuestras palabras. Pero esto es algo condicional. Si inclina vuestros oídos para escuchar la palabra de la t o r á la naturaleza lo s puede escuchar. Así como m o s é s escuchó atentamente la palabra de la Torah, ahora el cielo y la tierra se mantuvieron en silencio y lo escucharon cuando comenzó a hablar. ¿Por qué m o s é s e s c o g e el cielo y la tierra como Testigo en vez de seres humanos, que normalmente se le llama a los testigos, escoge a l cielo y a la tierra, al cielo y a la tierra para que oficien de testigo cuando le advertía para que cumplieran con la Torah. Primero, porque Mosés elige al cielo de la tierra. Primero, Mosés eligió testigos que existieran siempre. El cielo y la tierra no pasarán. Más aún, Mosés advirtió lo siguiente: los cielos serán testigos ante Hashem. Si cumplen con Amisbos mandamientos, Relacionados al mismo, como la santificación de la luna nueva, rojo l e c e s y el cumplimiento de los yamín tubín, las festividades. La tierra oficiará de testigo si cumple n con las leyes relacionadas con el diezmo. La prohibición de plantar juntas especies d i f e r e n t e en el mismo campo y las otras leyes relacionadas a la agricultura. Tres, finalmente, los mismos testigos los castigará si trasvieren su palabra. O sea, necesitan de la lluvia el cielo y el producto del suelo. Si pecan, los cielos retendrán la lluvia y las tierras no darán su fruto. Por eso pone como testigo. Cuatro, para que aprendan una lección del cielo y de las tierras también. Porque miren cómo cumplen estas dos cosas: cumplen sus funciones. Con persistencia. Algún día, el sol sale por el oeste, siempre sale por el este. ¿Acaso la tierra produce cebada de una semilla de trigo? ¿Alguna vez el mar sobre el Pasa sus límites, su frontera, de la misma forma, amados. Los animales cumplen firmemente sus funciones. Los animales, acá si un güey se revela, hoy no voy a arar. O un ázimo, hoy no voy a hacer bestia de s c a r g a Amados, aprendan de ellos y seamos firmes en el cumplimiento de la Torah. Por todo lo anterior dicho sobre m o i s é s no podemos poner en duda que m o i s é s se preocupaba por las ovejas de Israel. Porque esa fue su misión encomendada por el Eterno, guía a estas ovejas por el buen camino. Cuando una oveja se desgarría, la que menos se preocupa es la misma oveja. La oveja cree que está bien. e Lo l l a que ella está haciendo no es problem, no problema. La oveja cree que e que está mal es el pastor. Entonces el pastor es el que se queda con la preocupación. ¿Qué será de la oveja desobediente? ¿Qué será de aquella oveja que, que necesita tanta ayuda espiritual? ¿Qué será de aquella oveja descarriada? ¿Estará, ¿Estará bien? Y el pastor empieza a preocuparse aún más. ¿Qué enseñé mal a e s t a o v e j a ¿Por qué no la pude mantener a mi lado, junto con las otras ovejas de este r e r Amado, ¿de dónde aprendimos los rabinos esta preocupación por nuestras ovejas? De m o s é e Rabino. De nuestro rabino, m o s é e Él intercedía por sus ovejas. Y cuando l hablaba, él enseñaba como un padre enseña a sus hijos. La defendía de l de de a s pruebas o de los ataques del Señor. ¿Sí? Porque muchos, ellas no saben c u á o es un ataque o c u á o es una prueba. Sin embargo, el rabino, el pastor, intercede porque conoce que es una prueba o conoce un ataque. Una persona que viene a la, la caja, a la sinagoga, hace una selección. Hace una selección de, de lo que oye. Porque a veces está pendiente, manda de seguridad, de que si me mandan un mensaje, a veces lo ponen aquí abajo. Y lo tapan con, con la Biblia, o, o lo tapan con la merced en la cartera. Eso de las mujeres. Y empezan, y no están escuchando el mensaje. Entonces, Las ovejas hacen una selección de lo que oyen, lo que pudieron oír. Esto que aprendí hoy es importante. Lo que aprendí ayer no es tan importante. Lo que aprendí hace un rato no es tan importante. En cambio, para el pastor, Para el rabino, todo lo que él dice es importante. Si lo dice, es por una causa. Un verdadero rabino, cuando enseña, no habla bobadas. El verdadero rabino, preocupado por las almas, cuando enseña, no habla tonterías. ¿Por qué? Porque el Eterno nos ha encomendado a cumplir el propósito de Él en ustedes.、Y、nosotros somos, s o m o s unos guías para tales propósitos de la s e r r a Amén. ¿Quién está conmigo? Amén. Estar aquí, amado, parado, que yo sé que muchos no les gusta estar aquí parado. Y cuando pasan, tiembla, tiembla las piernas. Eso me pasó a mí, ¿verdad, m a m i Cuando yo por primera vez llevé la palabra, se oían unas campanitas, ¿no? Pero no eran celestiales, eran las jabrillas m i e d a que está Dios t e m b l a n d o Estar aquí, amado, no es fácil, frente a ustedes, y llevar unas palabras de vida. Palabra de aliento y sobre todo de salvación. No es cualquier conferencia lo que estamos dictando. No estamos hablando acerca de un curso de decoración interiores. Estamos guiando a las personas hacia un destino eterno. A un estilo de vida dado por Yuhe v a j e bendito sea. La vida de ellas está en juego. Para nosotros, los rabinos, esas vidas muchas veces dependerán del rabino, de cómo le enseñé, de cómo le guía, las, las guía. Pero también depende de la decisión que tome esa oveja. ¿Quién me ha entendido hasta ahora? Todo está bien, ¿verdad? Vale, p u c h o s para muchos integrantes del pueblo de Israel. En esa época, Moisés no era n a d i e importante para ellos. Oye, eso、si、podemos ver a través de la palabra, a través de la Torah, cómo se l e v a n t a b a n contra Moisés. Así que lo que se l e v a n t a b a contra Moisés, que es decir que no era para ellos, no era importante, ¿sí o no? En cambio, cada oveja, amados, Cada oveja era importante para m o i s é s Ustedes para mí son muy importantes. Por ser tan importante, a veces me, como que me excedo en llamar la atención a través de la palabra de h a s h e m A través de la palabra de h a s h e m La misma palabra, la misma palabra que m o i s é s Declara que la t o r á otorga vida como la lluvia. Que dice, oiga la tierra, los dichos de mi boca, g o l p e a r á como la lluvia mis enseñanzas. ¿Por qué Moshe hace la comparación de la t o r á con la lluvia? Hay diversas razones. Primero, así como el agua es vital para la supervivencia del universo, así lo es la Torah. Dos, así como la lluvia viene de arriba, así recibimos la Torah del cielo. Tres, El agua es el purificador importante. De la misma forma, la Torah purifica y eleva a quien estudia n y cumple n con fines desinteresados. Así como la lluvia, no crea una nueva planta, sino que solamente Desarrolla y madura una semilla, así la Torah desarrolla las semillas en el corazón de las personas. Una persona, una persona primero debe abocar su corazón y mente al estudio de la Torah, y luego sus estudios le van a rendir frutos. h a c e Jesús, pues se me encarga. Amado, un judío no se cansa de estudiar la Torah, no se cansa de obedecer, es como un pez en un, en, en, en un tanque de agua escasa, de escasa agua, Cada ansia, cada gota de lluvia, así quien es versado en la Torah desea escuchar otra explicación más de la misma palabra. ¿Me han entendido? m o s é s en su canción p o é t i c a convoca al pueblo. A responder con alabanzas, a mencionar el nombre de Hashem, el nombre de Yuhe Bajei, en Dikosea. Moisés antepuso la enseñanza a la canción al s e ñ o r según como está escrito en el versículo 3, proclamaré el nombre del Señor. Alaben la grandeza de nuestro Elohim. Y ese aplauso estuvo muy bien por lo que voy a decir, porque para j a c i n t cuando mencionó, mencionó el nombre de j a c i n t a l a b a l respondiendo: Amén. Nuestros sabios. Aprendieron este paso, e s t versículo, que después de la bendición recitada en el, en el b e n j a m i n Lash, el pueblo debe responder, que vos me gustó el Bendito a sea el nombre, su glorioso reino, que es por la, todas las tenidas. Nosotros también debemos cumplir con las normas de responder con una bendición. Cuando el Hassan menciona el nombre de Hassan, es、eh, una bendición. Y cuando escuchamos a una persona recitar una bendición, una v e r d a quien responde amén, A una bendición es, más, es aún más importante que quien la resistó. i Si yo digo una b e r d a d ustedes dicen amén. Tiene esa amén y tiene más importancia que la, yo que resistí esa b e r d a d ¿Me estoy entendiendo? Ok, volvamos al pastor Moisés. Observemos a este pastor de difíciles ovejas, como lo fue el pueblo de Israel. Observemos qué pasó después del cántico, según el versículo 44. El versículo 44 dice: Mosés vino y proclamó todas las palabras de i s De este canto al oído del pueblo y de Osea, el hijo de n u m cuando él había terminado de hablar todas estas palabras a Israel, él les dijo a ellos: Tomen de corazón todas las palabras de mi testimonio contra ustedes hoy, para que puedan usarlas. Ordenando a sus hijos que tengan cuidado de obedecer toda la palabra de esta t o r á p o r qué no? Porque este no es un asunto tibial para ustedes. Por el contrario, es su vida. Por medio de ella, ustedes tendrán larga vida en las tierras que están. Cruzando el jardín para poseer. ¿Por qué? ¿Por qué Moisés se preocupa tanto por las ovejas? ¿Por qué las ovejas no se preocupan tanto por poner en práctica lo que aprenden? Porque de pequeño hemos sido. Muchos han sido enseñados que con el Eterno se puede negociar, que no importa lo que hagamos, que el Eterno, en su infinito amor, porque Dios es amor y misericordia, nos, nos va a perdonar, como sea. En cambio, Moisés había. r e c i b i ó una lección muy, pero muy distinta de parte del Eterno. Que con el Eterno no se juega. Veamos cómo termina la palabra. Versículo 48. El mismo día, Adonai le dijo a Moisés: Sube a la cordillera de Abidín. Al monte Nebo, en la tierra de Moab, frente a Jericó. Y mira la tierra de Canaán, la cual estoy dando al pueblo de Israel como una posesión. En la montaña que estás ascendiendo, m o r i r s Y serás reunido con tu pueblo. Así como Aarón, tu hermano murió en el monte Or. Y fue reunido con su pueblo. La razón por esto es que ambos de ustedes rompieron fidelidad conmigo allí, entre el pueblo de Israel, en la fuente de Meibat Kadesh, en el desierto Sin. Tú no demostraste mi ser Kadosh, mi ser, mi ser, mi ser santo, Aquí, allí, entre el, entre el pueblo de Israel. Así que verás la tierra desde la distancia, que no, pero no entrarás a la tierra que yo estoy dando al pueblo de Israel. Ahora sí podemos entender la preocupación de Moshe. Ahora sí entendemos por qué los rabinos nos preocupamos por nosotros. Ahora sí entendemos por qué los rabinos piensan distinto que las ovejas. Quiera el Eterno, amados, llevar esta enseñanza a cada uno de ustedes, a su corazón, a su mente y a su espíritu, para que este Shabbat, s h u b a t sea un verdadero Shabbat de retorno. Retorno a la t o r á h retorno al Eterno, retorno a r e d i r verdadero. ¿Para que, para que en Yom Kippur seamos perdonados verdaderamente. Que el tiempo que empleamos haciendo la Sherehot a l Guru al cielo, Que por cierto es hasta la,、eh, la noche anterior de Yom Kippur, hay que seguir haciendo l a no, no haya sido en vano, para que el perdón no sea solo una vana ilusión. Para eso murió Yeshua h a m a s h i a Para que todo lo que tenga que ver con el Eterno sea bastante importante para todos nosotros. Esas son señales que, de, que tenemos vida espiritual amada. Reflexionemos en estos días que aún faltan, que aún quedan antes de Yom Kippur. Haciendo un examen de introspección. Vamos a darle toda la importancia a este tema. No antes de lo que falta para el Yom Kippur, y aquellos que están recién entrados en el pacto, aún más, porque esto no es un asunto, como dice la palabra. No es un asunto tibial, no es un asunto de cosas vanas, por el contrario, es su propia vida, amado. Como está escrito en el versículo 47 que dice: Porque no es cosa vana para vosotros, ciertamente es vuestra vida, porque. Por esta palabra prolongaréis vuestros días en la tierra a donde vosotros vais, cruzando el jardín a fin de poseerla. Amados, en ninguna parte de la Torah carece de significado. Todo es importante. En la Torah todo es importante. A poner en práctica la Torah, hay una vida bendecida en este mundo y una vida eterna en el mundo por venir, en Aranjavá. La Torah de Moshe habla de Yeshua y da testimonio de su obra redentora. El que hace caso a Moshe creará en Yeshua, porque de él escribió. Como está dicho en Juan, Yohanán, 5, 46, 47, porque si creéis a m o i s é s me creáis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis sus、si、es e s c r i t o c ó m o creéis mi palabra? El judío que no cree en Yeshua. Es porque no cree en Moisés. Y quiero que me presten atención. Aún más. Versículo 52 dice, por tanto, solo d e dejo verás la tierra, pero allí no entrarás a la tierra que doy a los hijos de Israel. Pero dice a Donaia Moisés, no entrarás Porque fuiste pecador. Moisés imploró tanto a Hashem que le quitara la sentencia y le dejara entrar en la tierra. Pero Hashem dijo que no. ¿Cuál fue el motivo del, del Eterno para no permitir que Moisés? Cruzar un pequeño río para pisar la tierra p r o m e t i d a El motivo no, no fue solamente enseñar la gravedad de los pecados de los líderes del pueblo i s r a e l No solamente fue mostrar la firmeza en sus decisiones. Hay un motivo mucho más importante. De esta de esa decisión. esa e d ¿Cuál es? La bomba. El gran profeta Mosé, el que transmitió la Torah al mundo, el que hizo grandes milagros y habló con el Eterno, cara a cara, a este hombre, que había alcanzado el mayor nivel de santidad Que un hombre puede tener, no tenía suficientes méritos ni para pasar él mismo, ni para hacer pasar al pueblo a la tierra prometida. Lo que voy a decir es algo que iba a suceder, algo profético. Lo que estaba ahí e r a algo profético, algo que iba a suceder. Sólo un hombre podía pasar el pueblo.、Y、su nombre fue j o s h u a Habló por él.、Era. Tuvo s i n é l nivel de santidad. Habló cara a cara con Hashem. E hizo que las decisiones que tomara el o s líder fueran correctas y fin, tantas cosas. Amado. La forma abreviada de ese nombre, de j e o s h u a es y e s h u a Esto nos enseña que la obra de Mosé no fue completa. La Torah de Mosé no es suficiente para que el hombre pueda pasar de la muerte a la vida. Ni Mosé mismo pudo pasar a la tierra por causa de que. Es u pecado. Solo uno puede llevarnos al o r á n Javá, el mundo venidera. Su nombre es Yeshua. Yeshua Jamasía. Por medio de Moisés, Jacinda s i g n ó a Dios j o s u a Como el que iba a ser un líder, el líder, para hacer pasar al pueblo de un mundo a otro. Por lo tanto, el que hace caso a Moisés sigue a j e s ú u a Y tendrá la entrada asegurada en el mundo, venidero, en o r á j a b a d Como está escrito en Juan 11, 25, que dice: j e s ú u a dijo, Yo soy la resurrección, la vida, y que que en mí, aunque muera, vivirá. <tose> Shabbat shalom.